Buenas tardes, bienvenidos a bacano Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuac Anahuamayab en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Bueno, hoy vamos a empezar con las chinas y este recopilatorio que os puse ya en Bacanales anteriores de Master Records. Voy a poner la canción Es el fin y voy a hablar un poquitín de la... ...la carpeta interior... ...que el otro día estaba yo leyéndola... ...cuando estaba haciendo, preparando el programa... ...y me llamó eh, atención una cosa... Yo, ...yo en aquella época era muy joven... ...tenía esos pues, 16 años, 17... ...y no era muy consciente de, la, de, la, de las circunstancias... ...que estaba pasando en aquel momento... ...el país a principios de los años 80... ...donde en esta carpeta interior cuenta... Claro, había un paro juvenil impresionante. O sea, pensar en comprar una casa era era era algo inviable y había una situación política y económica realmente dantesca. Pero surgió esta música, esta música tan alegre y tan y tan con ese sonido tan de los 80 que me vuelve especialmente loco. Voy a poner ya esta canción y para recordar que ahora que estamos en crisis, que bueno, que a veces eh, nos, nos olvidamos de aquella crisis que hubo eh, a principios de los años 80... que ya venía de, de la crisis del petróleo setenta y Y que tanto afectó a toda una generación de españoles Voy a poner ya esta canción Y con eso empezamos a animar en Bacanal Musical Vamos para allá ...está sonando ahora el teléfono exactamente... ...no sé quién será... ...lo voy a contestar... ...lo voy a contestar aunque sea aquí en directo... ...vamos para allá... ...¿sí, dígame? ...vaya, pues ahora lo han cortado... ...son cosas que pasan con el directo... ...que bueno... ...está sonando el teléfono ahora... ...no sé quién sería... ...bueno, ya... ...ya, se terminó la cosa del teléfono... ...ahora vamos a finales de los años 80... ...con los niños en Brasil... ...un grupo eh, tecnogótico de Zaragoza... ...formado a mediados de los años 80... ...que se, se volvió en el año 1997... os voy a poner una canción... ...para que veáis las claras influencias que tenía este grupo de, de Cure no es un LP del año 1987 llamado Amor y el odio y voy a poner la canción Amor y Sinas y veréis como cómo tiene esa influencia de Cure tan increíble vas para allá vamos a poner No fue por mí, ni fue por ti. Fue algo extraño que surgió de dentro. Tal vez yo no, tal vez yo sí. No debí reaccionar así. Sin ton ni son, sin querer. se ve una clara influencia de Cure en esta canción Amor y Espinas de los niños del Brasil ahora vamos a seguir con el recopilatorio Sombras de Master Records que ya os puse la primera cara de, de este recopilatorio, son cuatro discos Y en el disco número 1 os puse la primera cara y os voy a poner la cara B. Y vamos a empezar con Derribos Arias y Brígenes sangrantes. Eh, bueno, la verdad que Brígenes Sangrantes, Brígenes Sangrantes, vaya nombrecito que tiene la canción. Este tema sale en el EP Prankias, Bajo el Agua, del año 1982. La verdad que gracias a estos recopilatorios puedo tener estas canciones en, en este formato, en vinilo, porque conseguir lo que son aquellos EPs... es una cosa que últimamente está poniéndose muy cara porque es un coleccionismo de, de vinilos de, de lo que se llamó La Movida de principios de los años 80 y cuesta un pasto, entonces con esto me sale mucho mejor además como ya os dije eh, allá en mayo cuando puse por primera vez este recopilatorio, esta colección me regaló mis amigos del, del coleccionista y de y del Marqués 10 cuando fue mi cumpleaños que me bueno, la verdad que es un pedazo de regalo, ¿no? Voy a poner esta canción ya de Derribos Arias Vamos para allá. Siempre tardamos un poquito con el vinilo. Yeah. decir que a aquellas personas que no hayan... ...que no que sigan bacanal Musical... ...que ese Recuperatorio de Sombras... ...hace referencia al principio de la música gótica y siniestra... ...que empezó allá en España a principios de los años 80... ...digo claro porque el tipo de música que vamos a poner ahora... ...no es que sea para mucho la verdad... ...bueno vamos con el grupo Clastrofobia... ...un grupo catalán de, de mestizaje, mestizaje musical... ...formado por Pedro Burguaga Guitarra Voz... ...María José Peña, Teclados... ...Antoni Bacar, Percusión sintetizador ...y Roberto Viat Voz... Bueno, el tema que escucharemos se llama Sombras en Alcolbach, que aparece en LP, el EP Arrebato del año 1984. Os van a poner la canción misma y vamos a seguir este tono así, como muy otoñal, ¿no? Y empiezan las oscuridades en los bosques. Bueno, ya sabéis que entre pista y pista siempre hay que fue un poco. vamos a descansar un poco de, de esta música siniestra y vamos a, vamos a hacerlo con siniestro total voy a poner el LP que pusimos la semana pasada de Bailaré sobre tu tumba vamos a poner el tema Bailaré sobre tu tumba pues, sí, para animarnos un poquitín que claro, esta música siniestra hombre, está bien pero a, a la tercera canción parece que uno le empieza a entrar en ganas de suicidar sí, vamos a poner esta canción ya mismo seguir con, con esos recopilatorio sombras y vamos con la, el grupo Décima Víctima, un grupo que tiene curiosidad que era hispano sueco, que estaba formado por Carlos Estrena Lars Meterman, Der Meterman y José Brena. como veréis los Meterman estos eran eran eran los, los, los suecos, el tema que escucharemos es El signo de la cruz, una canción que aparece en el EP de Gaza del año 1982 y bueno, espero que os guste y es una cosa por lo menos que yo creo que está muy bien esta canción, me gusta bastante Es algo breve Hablaba en serio Lo que te ha dicho hoy Lo he visto y es verdad Está Ya Llagas y estigmas Le han marcado una piel Formando una señal el signo de la que hay otro mundo en su interior Bueno, debería ir bueno, la canción así. Bueno, ahora vamos con Agrimensor Todo un, un grupo también muy, muy importante, pues fue de los primeros que, que intentó hacer este tipo de música allá en el País Vasco, si eh, son de, de San Sebastián, de Donosti, y empiezan a principios de los años 80 con, con un concierto que hacen en el colegio, hay estos chavales allá en los jesuitas, y fue un desastre total, fue un desastre y, vamos, les cayó de todo. Pero ellos insistieron, insistieron, y una particularidad que tenía este grupo, de lo que pude leer, que eran muy tímidos. Eran tan tímidos que le hicieron una vez un, una entrevista en el programa de radio El Búho, que era muy conocido en aquella época, y más o menos fue una cosa así, pues le pregunta el, el periodista, bueno, vosotros en Sebastián, ¿qué tipo de músicas hacéis? Bueno, vosotros, claro, ¿sois en Sebastián? Lo dicen ellos. Sí, dicen más. Pero pues, bueno, ¿vuestra música está influenciada por tal y cual que os parece? Sí. a la tercera respuesta que vieron tan corta, el, el periodista cortó. Dijo muchas gracias a Sorca por estar aquí y sacamos. Yo creo que es una de las entrevistas más cortas de la historia del rock. Y es curioso que leyéndolo eh, de este grupo que eran muy muy gente muy muy muy tímida, muy tímida. Bueno, solo llegaron a hablar dos discos con Dro en el año 82 y en el año 83. El tema que vamos a escuchar es El principio y fin. Este single fue el primero de un Es una auténtica rareza ya que solo se vendieron 300 copias. Como os decía anteriormente, pues gracias a, a estos recopilatorios puedo tener en este formato eh, estas canciones. Pues vamos a poner ya Argument Sol K. Bueno, el final de la última canción y la empieza aquí nuestros amigos de Sebastián. Se yo siento que se acerca el fin, el Vamos a dar carpetazo ya A este, a este copilatorio Sombras Y nos vamos a ir con una banda muy importante Dentro del panorama de, de rock de, Del País Vasco en los años 80 M.A.C. Que no es un grupo muy conocido Sin embargo, allá en las vascongadas Es un grupo de auténtico culto Empieza en el año 1983 Y se en el año 1991 Hoy en día, como os decía antes es, vamos, Tiene un, un montón de fans ¿no? eh, bueno, Entonces se hicieron muy famosos Cuando fueron, hicieron una gira con Cortatu ...que ya de cortato yo creo que ya pusimos algo aquí en Bacana Musical... ...os voy a poner el tema a Disquidea... ...ya sabéis que mi euskera no es muy bueno... ...y del tema de su primer LP M.A.C. del año 1983... ...de la discográfica Zarata. ...a ver que os parece que estos grupos... ...que tenían muchísima calidad... ...yo personalmente pienso que tenían el problema... ...que al cantar en euskera se limitaba un poco geográficamente... ¿no? Porque, claro, el euskera es un idioma... ...no es como el catalán o como el, el gallego... que más o menos, bueno, se pues entiende bien, es fácil pero claro, los que eran amigos, es bastante más difícil vamos a escucharlo ahora mismo de todo un wow, un pedazo de grupo ahora vamos con otro grupo esta vez de Victoria Corroscada que en el año 1983 hasta el año 1992 vamos a escuchar una canción de su último LP de año 91 y la canción se llama sigo bueno hay que decir hay que decir que este grupo empezó con aires punk ska ska y este último LP ya tiene un voz un sonido ya una voz más más más popera hizo que bueno, que parte de sus fans se hicieron muy defraudados por este LP. Bueno, voy a poner el tema Sigo, que es la primera canción de la cara A. A ver qué os parece este grupo Vitoriano. O sea, es que siempre tardamos ahí. ¿eh? es ...un grupo que yo creo que es muy, muy, muy, muy decente... ...ahora vamos para un, voy a poner una canción de los elegantes... ...que se llama El Último Verano... ...que con esta canción quiero un poco despedir... ...lo que fue el verano pasado... ...que bueno, porque trabajamos en... ...como es mi caso, trabajamos en hostelería... ...trabajamos con nuestros veranos... ...que son realmente con mucho trabajo... ...y mientras los demás se divierten... ...otros estamos trabajando... ...que bueno, no pasa nada porque es mi profesión... ...y bueno, para despedirnos ya... Del, del veranín que se nos vino Que estamos ya en pleno otoño Y ya se empiezas a notar y empiezan a caer las hojas y Empiezan a ser las noches ya más frías Y bueno, todavía tenemos el veranín este Que tenemos en septiembre aquí en Gijón, parte de octubre Que todavía, bueno, calienta el sol Voy a poner esta canción ahora mismo, de los elegantes El último verano Luchando contra mi suerte Los ojos tras el cristal Estoy sentado esperando una señal Un gesto, una llama Vivimos en verano, luchando contra mi suerte, los ojos tras el cristal, estoy sentado esperando una señal. en cristal soy central Pues sí, adiós al verano, ya se nos fue, se fue este verano de 2014 os Vamos a poner un poquitín ya más, más rockeros con la cara B del disco del EP Suavecito Que os puse la semana pasada, que sabéis que había pues, un recopilatorio Y vamos a empezar con, con un grande, un grande de la, de la música española De la crítica también, de divulgación, que es Salvador Una leyenda del rock, se podría decir guitarra, guitarrista, de todo, hace de todo. Nacido el 10 de mayo de 1953 y empecé trabajando con los pequeñiques y los canales que hemos puesto aquí en Bacanal. Hoy voy a poner un tema que se llama Nunca miro hacia atrás. Y voy un poco deprisa porque no sé si me dará tiempo a poner todo lo que quería poner hoy aquí en Bacanal. In La verdad que, que es que es curioso esto, esto de los vinilos Porque el principio, cuando puse la principal canción Puse al máximo el volumen y no se oía casi nada Ahí tengo aquí estos problemas solo suelo tener yo Con lo que es la mesa de mezclas Y bueno, estoy viendo que no va a dar tiempo A poner todo lo que quería poner hoy aquí en Bacanal Musical Y voy a poner un, un grupo que se llama El Tenente Chusber, no, Chusberry y Guardia Civil Un grupo, un grupo vasco muy curioso con este mini LP del año 1986, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Van a hacer una versión, van a hacer una versión eh, de un grupo muy famoso, la canción se llama Estoy esperándote, y también este grupo tiene una particularidad que según estuve leyendo en las críticas, que es lo que esencialmente eran unos toca-pelotas, así lo pude leer en, en la prensa del momento, toca-pelotas. Vamos a escuchar a este grupo que verás que bien suena. tienes al pie del cañón cae la nieve abraza el sol envejecer Me consume las dudas y me ataca el terror Y yo por ti hasta rezo Sabes bien lo que quiero decir No sé por qué me hace sufrir ¡Esta No vienes pronto, voy a reventar Se acerca la hora, lo puedo sentir Hasta las columnas parecen latir Si me tienes al pie del cañón Caída nieve, abras el sol No acepto no ser engañado Ninguno es tan bueno, ninguno es tan real Yo sé que el tuyo tiene la verdad Sabes bien lo que quiero de ti No sé por qué me hace sufrir E per andare a vivere dove? Ah io sto. E per andare a vivere dove? Ah io sto. E per andare a vivere dove? E per ...y Vanguardia Civil... ...ya sabéis... ...me tenéis que escribir... a ...arroba yahoo es... ...para contestarme... Para, ...bueno... ...decirme quién es... Qué, qué, ...qué versión... ...hace este grupo... ...bueno... ...ahora vamos con... ...Flores del Mal... ...y su... ...Golpeando... ...una banda Barcel de Barcelona... ...que empiezan a finales del año 87... ...y... ...bueno... ...que este tema... ...que vamos a escuchar... ...aparece en un EP del año 1990... Y como os decía antes, voy un poco así, corriendo, porque no me va a dar tiempo a poner todo lo que quería poner hoy. Vamos para allá. Ya veréis, qué bueno es el grupo. man. Bueno, un poco reverente la canción esta de Flores del Mal. Ahora vamos con un grupo, un grupo realmente trágico, que es, que es Cicatriz, ya que murieron y están muertos todos los miembros de esta banda, tres por, por sida y uno por, por sobredosis, ¿no? Y bueno, esta banda también muy emblemática de, de aquellos años en, en el País Vasco, voy a poner una canción que se llama Lola, que es de... ...un tema que aparece en su segundo LP... ...cuatro años, dos meses y un día del año 1999... ...que se llama así porque a Nacho... ...uno de los miembros de esta banda... ...le pillaron trayendo Speed de Holanda... ...y fue lo que le cayó... ...cuatro años, dos meses y un día... ...este LP fue grabado en Londres... ...y bueno, con esto ya me despido de todos vosotros... Ya, veríais, ...ya visteis que ha sido un bacanal como es habitual... ...muy variado... ...y os recuerdo que podéis comprar la lotería de Radio Crash... ...en varios establecimientos de hostelería aquí... ...en la ciudad de Gijón... ...como el bar 470 en la Plaza del Marqués ...en la Plaza de la Corrada, en la Corrada de Cimavilla, ...y en el bar Memba... ...que exactamente no sé dónde está... ...sé que está aquí cerca del barrio de, de Pumarín... ...pues sé que mi amigo Dani la ha puesto ahí a la venta... ...ya sabéis que comprando la lotería... ...nos ayudáis a estar aquí en las ondas... Y bueno, seguir haciendo esa radio libre que es realmente fantástico. Y aquí nos pasamos todos bien, tanto ustedes como nosotros. Y ahora ya nada, me despido, pasarlo bien, que llega ya el otoñín, a abrigar bien a gargantina, porque parece que el, que el frío va, va a darnos mucho. Venga, hasta Oleguín, pasarlo bien. Y os deja con cicatriz. Y Lola.